muy tarde para ti, para ti, para ti, pues ahora otra ocupa tu lugar y me ama como no me supiste amar. Ojo por ojo, diente por diente, así lo dice la ley del talión amor por amor, dolor por dolor, si has quedado sola no pidas perdón Ojo por ojo, diente por diente, así lo dice la ley del talión amor por amor, dolor por dolor, si has quedado sola no pidas perdón Por ojo, diente, por diente